Siguiendo el mandato de nuestro Congreso de la Asociación de Trabajadores del Estado eh, que habíamos planificado distintas medidas de protesta para esta semana eh, en principio para que la revisión y actualización que estaba planteada para el mes de junio se traiga al mes de mayo eh, lo antes posible porque bueno los índices de inflación el último ha sido de un 6,7, eh, no hay proyecciones de que pueda bajar a menos de un 5% en el, el próximo año en este próximo mes, así que creemos que es necesario discutir una nueva paritaria. En ese sentido, nosotros estamos llevando adelante justamente en distintos ministerios porque hay distintas problemáticas que hemos planteado en acta en la función pública y no tienen resolución. Eh, en este caso y en el primer día de protesta y de acampe, lo estamos haciendo en el Ministerio de Desarrollo Humano y de Articulación Solidaria y también en las distintas delegaciones de la SENAF en toda la provincia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Eh, nosotros acá eh, justamente reclamamos el pago eh, inmediato del 50% de aumento para el plus operador eh, que estaba que el propio gobierno lo salió pagando a comunicar en diciembre que todavía eh, no están recibiendo esa uh, bonificación en los salarios los trabajadores de, de estos organismos. Bien, en el caso de la CNAF, ¿es el mismo reclamo y hay alguno otro más? Bueno, también las condiciones edilicias y la falta de profesionales en la CNAF Eh, es lo que está resintiendo eh, la buen, el buen trabajo, las buenas prácticas en cada uno de los lugares de la provincia y también en ese sentido lo que queremos denunciar, eh, no solo en lo que es ENAF, porque hay monotributistas sino que mañana eh, por el tema de educación que hay 700 porteros y porteras que eh, cobran a través de las horas cátedra que no han pasado a contrato y por ende no podrán tener su planta permanente. Eh, en ese sentido, eh, vemos que volvió la precarización a la provincia, estamos muy preocupados porque nos hemos encargado siempre de que la precarización sea cero en el estado de Río Negro. Bien. ¿Cómo se soluciona eso, Vicente? Bueno, se soluciona eh, eh, poniendo en regla a todos los trabajadores estatales y en ese sentido empezar a discutir un nuevo pase a planta permanente. Estamos hablando también, en el caso de Salud, que hay eh, subsidiados, eh, personas que cobran un subsidio a través del programa de inclusión eh, de inclusión laboral, el, el PRIL, eh, que están llevando actividades como cualquier otro trabajador a gente de 1904 y 1844 en salud pública. Eso es la verdad que eh, ya eh, llega a ser un delito. Bien. En el caso de la señora, pareciera que está desfinanciado el... el el organismo por distintos programas que no se están llevando adelante porque faltan trabajadores, no solamente en Miedma, sino en toda la provincia. ¿Se lo han planteado a la titular del organismo? Sí, la verdad que venimos hace un tiempo planteándole a Roxana Méndez esta necesidad de que, se, que haya más profesionales. Sabemos que es un trabajo difícil, no es para cualquiera pero entendemos que eh, hace falta hacer una convocatoria, creemos que profesionales existen y el y trabajo para hacer ahí así que necesitamos que dejen de pagar eh, por monotributo y que puedan acceder a un pase a planta, a un contrato los que están y que puedan venir nuevos. ¿El reclamo de ATE es por 48 horas? Bueno, en este caso son 72 horas y luego que termine esta semana vamos a evaluar cómo seguiremos la semana siguiente en caso de no tener una comunicación o que tengamos alguna reunión en la función pública.